Segunda Samuel capítulo 20 Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de b i k r i hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: No tenemos nosotros parte en Dios, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel, Abandonaron a David siguiendo a Seba hijo de b i c r i Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta j e r u s a l é n Y luego que llegó David a su casa en j e r u s a l é n tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión y les dio alimentos. Pero nunca más se llegó a ellas, Sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a a m a s a Convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días y hállate tú aquí presente. Fue pues a m a s a para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de b i c r i nos hará ahora más daño que a b s a l ó n Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los ereteos y peleteos, y todos los valientes, salieron de j e r u s a l é n para ir tras Seba, hijo de b i c r i Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano a b i s a i fueron en persecución de Seba, hijo de b i c r i Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: Cualquiera que ame a Joab y a David, Vaya en pos de Joab. Y a m a s a yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a a m a s a del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Eva, hijo de Vicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bet-Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet-Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: Oíd, oíd. Os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿Eres tú, Joab? Y él respondió: Yo soy. Ella le dijo: Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: Oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: Antiguamente solían decir: Quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? j e h o v á respondió diciendo, Nunca tal, nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de e f r a í n que se llama Seba, hijo de b i c r i ha levantado su mano contra el rey David, Entregad a a e s e solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: He aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de b i c r i y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a j e r u s a l é n Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Y Benaya, hijo de Joiada, sobre los ereteos y peleteos. Y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ailud, era e l cronista. Seba era escriba. Y Sadoc y Abiatar sacerdotes. Eira, jaireo, fue también sacerdote de David.